De lejos parecen moscas Un catálogo de bestias 1533-7866 para comunicarte con Bestias, si querés opinar, si querés comentar, si querés decir a las 10.49 estamos aquí en Balcarce 420 de Toaí, siguiendo con este maravilloso programa, tenemos algunos comentarios del bloque anterior lo único que les voy a decir es que ya está en la tienda Nube el sí. pin de David Tomás sí. Kin, sí, sí, y sí, la sí, remera sí. Fuerza Ruso están... A partir de la semana que viene vamos a empezar a, a tener todo el merchandising de bestias, este, en la tienda nube. vos fíjate, eh, eh, solamente para suscriptores de, de Radio Kermés de Radio Kermés tenés que sumarte a la, Entra sus... a la página, a la página suscribirse y también podés seguirnos en nuestro eh, perfil de YouTube, sí, sí, Radio sí. Kermés y bajate por favor la aplicación, seguirnos escuchando por el 106.1 también que puede haber un apagón. De luz, como hubo en España esta semana, y te sí. quedes sin la oferta comunitaria más valiosa del condado. Damián, repito, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, acá estamos esperando la bestia para sumar al catálogo de esta semana. Bien para arriba, loco, eh, que venimos bien para arriba, eh. no, no, no no la cagues, ¿eh? Ah, bueno, te <ríe> la presión. Mucha ya, presión. Ya, ya, ya la demasiada presión. Bueno, nada, no, pero la nosotros. La posibilidad de no cagarla. No. siempre hace demasiada que la cague. Demasiada presión, ¡on! Como ¿Sabe? dicen ¿Quién dice Paco eso? Amoroso y, y Catriel. Ajá. Demasiada presión, ¡on! Ah, ah, mira vos. Bueno, <risa> también estamos ahí. Bueno, Damián, ¿qué, ¿qué trajiste para hoy, por favor? Hoy traje una figura del, del mundo del Islam, del mundo musulmán, Opa. que son los genios o los yings. Los genios que son, que tenemos todos una imagen muy disneylandiesa. Claro, de, de Aladín. De los claro. genios, claro, sí. pero es una son figuras un poquito más complejas. Gracias. Vos sabés, Damián, que esta semana está muy en escena la figura del genio porque hay toda una serie de memes sí. que dice, acá ah, vendiendo bolsitas de coca y está vendiendo bolsas de coca-cola sí. porque el genio entendió mal mi deseo. Mi deseo y así están claro. todas las redes con el genio bueno, entendió mal mi deseo. Pero mirá vos qué, qué conexión astral que tengo sin tener la más pálida idea de lo que sucede en las redes. ¿Conexión Entonces, astral? Tengo, tengo, tengo una intuición, intuición femenina. femenina. Claro, ¿eh? intuición femenina. Ah. ¿En tu plano holístico? En, y en el instinto maternal, sí. Soy un, eh, me, me enderecé los chakras Muy para bien. poder hacer la columna. Qué rico. El, en, ¿En dónde te. te ¿A dónde te vibra el instinto maternal? Eh, eh, no puedo confesarlo a ¿vale? la ley lupite eh, el silencio otorga bueno, es un la... tipo pudoroso en nuestro cazador de bestia no le perdón, perdón perdón perdón perdón eh, no, me quedé pensando en, en, en los temblores bien bien este, bien la La historia, bueno, ya que hablamos de, de Aladino, la historia de Aladino, que es probablemente la historia de genio más famosa, eh, se origina o tiene su, su fuente más, más directa en el libro que se llama Alfleila Gualeila, que es el libro que después se tradujo primero como el libro de las noches y después quedó establecido en la cultura como el libro de las mil y una noches, que probablemente todos conozcamos. ¿Conocemos? Sí. sí, conocemos, sí conocemos, conocemos, conocemos. Sí, la historia, todo. Que, lo, que le contaba la historia para que no lo maten y todas esas cosas, sí. Exacto. Sí. Eh, la, es una... En, en realidad el libro de las mil y una noches que decía decía Borges que le resultaba curioso que le agregaran una noche al infinito porque la idea de lo, el número mil, los números cerrados, sobre todo en las culturas ahí de Medio Oriente, son un sinónimo del infinito. Entonces a él le resultaba gracioso que se le agregue una noche al infinito y le resultaba también interesante esa idea. Y es un conjunto, no sé si ustedes saben, un conjunto de cuentos que venían de, de la India, de Persia, de Siria, que llegaron a al Cairo, a Alejandría, y precisamente en Alejandría había un grupo de tipos en el medioevo egipcio que se llamaban los llamaban con un nombre italiano los confabulatori nocturni que eran tipos que se juntaban en las esquinas a chumar, a chupar a fumar opio o hashish y a contar historias que después esas historias fueron recopiladas en forma de texto y conformaron con el tiempo lo que hoy se conoce como las mil y una noches que fue un conjunto de cuentos que fue creciendo con con, con el tiempo con el paso de los siglos Y el marco es ese que ustedes dijeron, es, hay, hay, un, hay un rey que se llama Shariar, un monarca llamado se llama Shariar, que aparentemente está inspirada la figura de este, de este monarca en uno que existió realmente y se llamaba Harun al Rashid o Harun el Ortodoxo, que se entera de que a su hermano la esposa lo, lo engañaba con otro hombre pone a prueba a su propia esposa y descubre que su propia esposa también lo, lo engañaba y llega a una conclusión matemática y es que todas las mujeres son malas, perversas y engañadoras. Y a partir de ese momento decide, como señora Juani, eh, tener una amante cada noche luego de, y del encuentro y de agotar sus fuerzas sexuales, asesinarla hasta que llega a él una esclava que llamaba Yerezade o Yerezada o Yerezat, que eh, contándole historias va estirando el momento de, de su propia muerte y al mismo tiempo salvando a un montón de mujeres. De ahí nace, entonces, vamos, de, de ahí nace el nombre de la mayor parte de todas las protagonistas de novelas turcas. Claro, es porque es un personaje impresionante. Y Onur. Y Onur. Onuri claro. y Yerezade. Y entonces, en la noche entre 732 y 733, es que le cuenta la historia de Aladino, que claro. no es tan edulcorada como la, la cuenta Disney. Sí hay un genio, sí hay... Eh, pero Aladino no es un muchacho valiente y todo lo que encuentra a Disney, sino que es un, un... ladrón. Un tipo. No, tampoco es un ladrón, es un tipo bastante bastante vago, bastante estúpido, que se mete en esa cueva y encuentra la lámpara porque su tío lo manda ahí. Tiene un, él tiene un tío que es medio malandra, le y se metete ahí, que sé que hay un tesoro, pero el tío sabía que había una maldición en esa cueva y que tenía miedo que se le viniera abajo, entonces lo manda al muchacho encuentra el, la lámpara y como en, en el meme, cuando empieza a pedir los deseos, los pide mal, porque eso se, parece que es una idea que está muy, muy extendida. La tenían los griegos, estaba en alguna manera en el judaísmo, está entre los musulmanes, pero también está entre los hindúes, la idea de que el deseo... Eh, Acarrea siempre alguna consecuencia negativa y hay que desear bien porque si uno desea mal la caga. no Ya les conté la historia de la Sibila de Cumas que había perdido que había pedido ser inmortal pero se había olvidado de pedir juventud eterna. Entonces no se moría pero se iba convirtiendo en una cáscara seca que, sí. que no podía que no podía morir. Pero fuera de la historia de, de Aladino que está... Y, en, y, y el en, tema de la sobada de la lámpara. Eso sí está en el está? cuento de las, mil, de las mil y una noches Mira. Pero es una es una adaptación que algunos creen Que mmm, viene de raíces más bien hindúes Donde hay algunas, hay algunas historias de seres mágicos Que habitan en, en lámparas o en, o en cofres O en algún tipo de, de aparato así cotidiano Porque... Eh, Ese, digamos estas ideas de la mezcla no también hay historias chinas que están en la en las Mil y una noche porque porque son relatos que se van contando de boca en boca que van trayendo los viajeros hasta que a sí. algunos se le ocurrió ponerla ponerla por escrito pero los los personajes de la historia musulmana en que supuestamente se inspira la historia de Aladino son un poco distintos a lo que muestra el cuento tanto las mil y una noche, pero sobre todo la imagen edulcorada que ha quedado de de, de la película de Disney. Y, de los y, la, la, de Disney. Y, ¿Y la historia de amor existe en la, o también es una...? Sí, pero es una historia de amor al estilo musulmán, claro. digamos, la, la idea del amor que Exacto. tienen los musulmanes no es la idea eh, de final feliz que tiene que oh. tiene Occidente, sino que es un amor muchísimo más carnal. Lo que lo que vehiculiza el deseo de Aladino es la posesión carnal, si puedo decir con esa expresión horrible. Digamos, quieren eh, los cuerpos, el amor para los musulmanes, Es una cuestión que se manifiesta corporalmente, no espiritualmente, como nos quiere hacer creer Occidente. Vamos a partir de esta época también, del siglo X, XI, que es en un lugar que se llama Occitania, donde nace un poco la idea moderna que tenemos nosotros del amor. Los musulmanes, como tenían los griegos, como tenían los romanos, tenían una imagen del amor mucho más carnal. Pese a que había algunos ejemplos, ¿no? Catulo o Zafo, que parecían en sus poesías eh, inspirar una idea de amor un poco más etérea, lo que importa es el cuerpo y la conflagración de esos cuerpos en el sexo. Pero bueno, los genios, para los, para los musulmanes, los genios, los jinx, son. Son seres poderosos, son invisibles, pero que tienen la capacidad de adoptar diversa, diversas formas. No son seres que cumplen deseos. Y están hechos de fuego sin humo. Y su existencia, dice el Corán, no está atado ni a las fuerzas del tiempo, ni a las fuerzas del espacio. ¿no? Y la palabra genio, Shin, es una palabra árabe que puede tener dos significados. Demonio o espíritu, o u Oculto a la vista. Son dos sentidos de que puede estar en la raíz de la palabra jin. Según el Corán, los los Sin fueron creados por Alá, en un fuego sin humo, mientras, como en la tradición judío cristiana los humanos fueron creados con barro. Esto lo diferencia de la idea de los ángeles, que no forman parte de, del universo musulmán. Los musulmanes no tienen ángeles que fueron creados con luz. No, digamos, no creen en esa suerte de intermediario entre los sujetos humanos y la divinidad, que son los ángeles, los santos, etc. Y una, y una característica que es interesante de los yin es que eh, padecen o disfrutan del libre albedrío. Es decir, como los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre hacer bien o hacer el mal. Por eso también son una bestia, porque en algún momento intervienen en la vida humana para facilitarle, para hacer algún favor, para hacer alguna broma eventualmente, para ayudar a que las cosechas eh, sean productivas, o para llevar a los sujetos humanos en un camino de perdición. ¿no? Digamos, ahí está la idea del libro Albedrío, que es interesante. ¿eh? Pueden elegir entre el bien y entre el mal. ¿No? También eso está un poquito en el cristianismo o en el judaísmo, porque en las versiones más eh, ortodoxas el diablo es un ángel caído un ángel que desobedeció a dios no bueno. hay un, hay distintos tipos de de shins no voy a no, voy a no me voy a no me voy a extender pero como en la cultura cristiana hay magos que aparecen eso sí en el cuento de las mil y una noches y también en la, en la En la historia de Disney hay sujetos que tienen la capacidad de invocar a los shins, de invocar a los demonios y en esa invocación dominarlos y usarlos para su, para su beneficio, para que hagan el mal, digamos, ¿no? Hola. Hola, te estamos, ¿Te estamos escuchando, escuchando, pero ah, no. <risa> yo hice una intervención, de, como de, que de, seguiste de, por de, arriba, de... no quise, no quise claro, interrumpir. No. No, no. Sabemos que sos un tipo que sí. odia las interrupciones. Sí, no, no, no, pero como dijiste, bueno, supuse que me estaban cortando el tiempo. No, no, Justo entraste en una parte... El reloj parte... corría contra mío. El reloj no. corre contra vos, sí, por supuesto, sí. porque ya hace varios minutos que estamos con los gins. Claro, esa es la parte que nos interesaba. Es la parte que nos interesaba. El sintonic. El Gin Tonic Bueno ¿Y? ¿Y qué? No, y nada ¡Ay, terminó! Más, ¡Ay, no, terminó! No, entonces tengo, puedo, ¡Puedo extenderme! <risa> y Mi me cosa no sé Porque si dice te y ¡Hola! Con las tipologías De... ¿Puedo extenderme Las tipologías no, de ti, No, está, está empu... los humanos, está bien, no está de... Está bien Está bien, está bien ¿Tiene un 10? Sí, sí, sí, sí ya ¿Tiene un 10? ¿Usted está aprobado? Muy bien con el tema De los jeans. No hace falta que De los jeans. Que desarrolle más Ya fue suficiente. ¿Qué elegiste para para acompañar musicalmente esta columna de genios que se suman al catálogo de bestias? Me gustan los genios, ¿eh? Elegí una, una canción que no tiene mucho que ver con la historia que estamos ah, contando bueno. hoy, pero sí con el lugar en que estas historias se desarrollaron y con el sufrimiento que muchos musulmanes están padeciendo hoy de manos de, del Estado Genocida de Israel, que está bombardeando todo el tiempo el Líbano. Siempre me llamó la atención, como en los medios, cada vez que presentan las víctimas eh, de le judías, hay una enumeración, ¿no? Juan, hijo de tal, padre de tal, tenía estos hijos, etcétera. En cambio, cuando se nombran las víctimas musulmanas, son tantas que solamente se puede presentar un número, ¿no? La diferencia entre matar con un cascote y matar con una bomba. Entonces, pensando en eso, se me ocurrió... Un tema que me encanta, que es Goodbye Blue Sky, Adiós Cielo Azul de Pink Floyd. Ahí está, Damián repetó. Toma. Gracias. ¿Cómo te un tema con otro? ¿ves? Te tiene una opinión política. Sí, ¿sí?